e Sus primeros cinco minutos te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas cuatro horas de radio. Vamos a vivir una madrugada marcada a fuego por la discusión parlamentaria, por la democratización de la justicia. Unos buscando ampliar derechos, otros intentando preservar privilegios. Y algunos buscando lastimar al oficialismo como sea. Con Diego Dominelli vamos a hablar del modelo aerocomercial de la década del 90, al que él calificó en un reciente informe como el más trágico de la historia. Y este será un relato muy ligado a nuestro pasado reciente. A las privatizaciones menemistas, a las privatizaciones de la segunda década infame. Nos visitará Alisandro Etala para hablar de su nuevo trabajo discográfico. En el mini recital de las 3.30, el invitado será el bandoneón de Ernesto Bafa. Al cumplirse un nuevo aniversario de la muerte de Matos Rodríguez, 25 de abril de 1948, tendremos a la salida de cada info distintas versiones de la c u m p a r c i t a Astor Piazzolla, Julio Sosa, Mariano Mores, Miguel Montero, Juanjo Domínguez. Vamos a festejar los 156 años del Teatro Colón con música de Piazzola, pero hecha por la Orquesta Estable del Colón. Con grabaciones de finales de los 70, el cuarteto Cedrón, pero haciendo clásicos de nuestro tango. En canciones prestadas, tangos con formato Baglietto Vitali. En historias de un día como hoy, vamos a recordar al Paya Díaz, Ángel Díaz, que nació el 5 de abril de 1929. Tendremos al piano del maestro s a l g a n haciendo tango, milonga, malambo y bossa nova. En tangos del siglo XXI, Nacho Stoll con algunos temas de La calle del desengaño. Jueves, madrugada de tango en Prohibido Amanecer. Osvaldo Pugliese, Robén Juárez, el Tata Floreal Ruiz, Osvaldo Fresedo, el Gordo Troilo, Roberto Goyeneche, Alberto Morán. Madrugada de tango, madrugada de jueves, en Prohibido Amanecer. Cuatro horas para descubrir o para recordar.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 5:5. También nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. Vamos a arrancar, como siempre, por el final, vendiéndote la última media hora de programa que hoy se la vamos a regalar al bandoneón de Ernesto Bafa. Esto que vas a escuchar. Tiene que ver con aquella formación de 1975 que tenía algunos músicos singulares. En la línea de bandoneones, a Pepe Libertela y a Luis e s t a z o En el piano, Armando Cupo. Liderando la línea de violines, Enrique Mario Franchini, Mario Abramovich y Fernando Suárez Paz. Y en el contrabajo, Armando Murtaj. Músicos singulares al comando de uno de los bandoneones más emblemáticos que tuvo el gordo Troilo durante finales del 50, casi toda la década del 60, Ernesto Baffa y de Julio de Caro, todo corazón. El pandoreón de Ernesto Baffa va a ocupar la última media hora del programa de hoy en esta madrugada tanguera como la de todos los jueves en Prohibido Amanecer. Hasta las 4, Prohibido Amanecer. En AM750. Una sensación muy, muy personal. Pero yo, a esta altura del partido, casi dos décadas después, cada vez que hablo en particular de alguno s de los hechos que nos marcaron a fuego en los 90, económica, política o socialmente, siento que me estoy todavía poniendo de pie como puedo y me estoy sacando. El polvo y los escombros del hombro después de un derrumbe descomunal. Y siento además que a esta altura del partido todavía la cosa no, no tiene ni el peso histórico ni la dimensión que tendría que tener. Parece que hace falta que pase todavía más tiempo, que la perspectiva sea mayor y realmente se puedan medir con la vara justa cada uno de estos actos. Que han tenido que ver con el remate del país, con ese posgrado que tuvo el plan de José Alfredo Martínez de Oz, presentado el 2 de abril de 1976. Estaba leyendo un trabajo de Diego Dominelli, no solamente Diego es, es periodista, sino fundamentalmente es un periodista avesado, experimentado, especializado. En toda la política aerocomercial que tiene que ver con aquel modelo de los 90. Y ese modelo de los 90, por supuesto, tuvo aquí un eje fundamental con la privatización de aerolíneas y, y austral. Y entonces me pareció piola en estas charlas sin tiempo que planteamos en la madrugada poder analizar con él algunos de estos números y fundamentalmente qué pasó con esas políticas. Con el objetivo, insisto, Mientras nos vamos sacando el, el polvo de, de los hombros, de esa explosión terrible de los 90, e intentamos todavía ponernos de pie, ir analizando las cosas, pero a través del peso justo que merece tan terrible historia. Diego, ¿cómo andas, viejo? Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Gustavo? Bueno, esto es más o menos así, ¿no? Intentar poner en valor、uh -huh. esta locura de los 90 que me parece. Eh, todavía no, más allá de, de todos los calificativos que ha tenido, de todas las investigaciones de las que fue objeto, me parece que todavía falta que, sobre todo, el hombre común le dé a esta historia el verdadero peso que tiene, sobre todo para el presente y el futuro inmediato de los argentinos. s í yo coincido también、eh, en, en lo que vos contabas y en el caso específico de Aerolíneas. También hay una variable que hace que por ahí esa justa vara no aparezca,、sí. y que por suerte tiene que ver con, con todo lo que se está haciendo、eh, desde el 2008 que se restatizó a la fecha.、Sí. Y, y eso、eh, también, este, en, en parte, por ahí hasta por suerte genera cosas buenas. Hace que quienes defienden un país con un sistema aerocomercial este, que, que cubre las necesidades del país,、eh, bueno, esas personas que trabajan día a día y, y quienes comulgamos con, con un país que tenga esta variable estratégica que es el transporte aéreo. Sí,、claro. Estamos Hablando de un transporte que no es como el transporte de colectivos que transporta o el de ferrocarriles o subte que transporta millones de pasajeros por día, ¿no? hay dos aspectos que marcan esta distancia: en principio,、eh, la magnitud del territorio argentino, y en segundo、claro. lugar, la falta de trenes. Exactamente, producto de la política de los noventa.、Sí, señor. Sí, y. Y, y bueno, esto era impensable, o sea, que Argentina vuelva a tener un centro de simuladores de vuelo como el que está hoy en Ezeiza,、uh -huh. que se llama CEPRA. e Es el, el último、eh, centro de simuladores de vuelo este, construido en América Latina. A ver, no estamos hablando de que sí, se c o n s t r、claro. u y e n centros de simuladores de vuelo y de capacitación y formación de p i l o t o todos los días、uh -huh. y en todos los países.、Claro. Este, y, y bueno, la renovación de flota que hubo tanto para Aerolíneas Argentina como para Austral, que son las dos empresas del mismo grupo. Después, este, una innumerable también cantidad de inversiones que tienen que ver específicamente con el funcionamiento de la empresa, porque para, para vaciar una empresa lo que primero se hace es romper la cadena de este. De, de mecanismos y de estructuras dentro de una empresa que son estratégicas.、Sí. O sea, los, los, los sistemas de control que tenía Aerolíneas Argentinas en su momento, antes que viniera Iberia en los 90, cuando vino Iberia, lo primero que reventó fue el centro de cómputos, por ejemplo. Sí, porque eliminan sí sistemas de control, entonces、eh, se garantiza el vaciamiento, total, como lo controlas. No lo、sí. puedes controlar ni de adentro ni de afuera. Bueno, todos esos sistemas se están no restableciendo porque los sistemas ahora son otros,、uh -huh. pero las inversiones en sistemas este, de unificación de los distintos controles que tiene que tener una empresa este, aérea este, se terminaron de implementar、eh, a fin del año pasado, por ejemplo, los de mayor alta calidad en el mundo.、Claro. Y eso son inversiones de, de millones de dólares.、Uh -huh. eh, bueno, todo eso hace que. Quienes están en contra de un sistema aerocomercial como el que se volvió a, a vivir en la Argentina, este, si querés, a partir del 2005, 2004, pero fundamentalmente desde el 2008 con la restatización de aerolíneas, este, que esto también, o sea, no solamente garantizó la empresa de bandera, sino que garantiza lo que fundamentalmente se necesita, que es la conectividad. Sí.、Uh -huh. Eh, bueno, están en contra este, los grupos neoliberales,、sí. los grupos conservadores. ¿Están en contra porque sí o están en contra porque operan en favor de otros grupos? Están en contra porque ellos son partes de otro grupo. O sea, para ir a la década del 90 y ponerle nombre y apellido, si se quiere,、uh -huh. eh, el, el, el sistema aerocomercial neoliberal. Así como el neoliberalismo generó deuda externa, generó flexibilización laboral.、Uh -huh. Bueno, desde el 90 para acá, con la privatización y vaciamiento de aerolíneas argentinas este, a la cabeza,、sí. se fue generando un sistema aerocomercial. Con, por ejemplo, el caso del APA,、eh, o el caso mismo de aerolíneas reduciéndole cantidad de frecuencias y de destinos. Eh, el caso de Dinar, el caso de Cider Win,、eh, todas esas empresas f u n c i o n a b a dentro de un mercado aerocomercial en donde lo único que v a r í a es la, la, la baja calidad, por ahí no del servicio en el, en el momento que el usuario va y lo, y lo utiliza, sino sí en, en este, flexibilizar actividad laboral en donde, bueno. Se amplían los este, horarios de trabajo, se reducen los horarios de descanso de tripulación, o sea, pilotos y tripulación de cabina, pasafatas、uh -huh. y comisarios de a bordo, y, y donde también en la parte técnica, esto para maximizar este,、eh, las ganancias, ¿no? Claro. O en muchos casos para reducir déficit también.、Uh -huh. eh, de y eso también. eso lo vemos un poquito. A ver, por ahí estamos hablando de lo mismo, o estamos rozando el tema, pero sabemos un poquito a través de sesenta y pico de muertes del APA, ¿no? Claro, este, por ejemplo.、Uh -huh. y, lo de, y en el caso del accidente austral de Fray Bento, que、también. fue dos años antes, también, n Exactamente.、Eh. Claro. Lo que pasa es que no tuvo la trascendencia que tuvo el del APA,、uh -huh. porque no hubo una película como, una, como la película que, este, que hizo Piñeiro. Sí, o、oh, déjame、eh, por ahí imaginar que las cosas. Como siempre, tienen esa cosa centralista por t e ñ a Esto pasó en el corazón de, de la capital y tiene otro rebote. n o También es verdad, eso es cierto. Este, pero ya era el segundo.、Uh -huh. Entonces, también eso, eso este, sumó un poco más.、Eh, porque, bueno, esta política de estas reducciones de índices de seguridad a la hora de entrenar un piloto y de que el piloto descanse. También se sumó la reducción de mantenimiento, permitiendo que determinadas, este, de, determinadas este, cuestiones mecánicas de los aviones se empezaran a mirar como de reojo para no arreglarlas. Y esos son los primeros eslabones de una cadena larga que terminan en un accidente、uh -huh. o en una fatalidad, sí, como el caso de Fray Ventos en el 98 en el avión de Austral. Y como en el caso del APA, el avión de que en Aeroparque despegaba para ir a Córdoba. Diego, para aquellos que se van、eh, este, sí. sumando digamos, generacionalmente a, a querer saber qué fue lo que pasó en los 90, hay un dato que a mí me parece fundamental y es el hecho de estar hablando del presente de aerolíneas cuando en el año 2001 no sabíamos si a aerolíneas le, le quedaba. Un día o un mes de vida. Tal cual, sí, era horas de vida. Exactamente. Exactamente, fue así. Este, el, el círculo este que estamos hablando de los 90, en este caso, con lo del APA, con el caso de Dinar y de s i d e r w i n que también quiebran todas juntas.、Sí. O sea, hace 10 años exactamente,、eh, por estas horas estaba quebrando el APA.、Claro. Eh, entonces, eh, el déficit. Que han generado, además de no conectar el país en ese modelo de, de prevalencia de, de, de un negocio a lo comercial en manos de privado que va a la moneda y nada más que a la moneda,、uh -huh. ¿qué generó? Tres empresas quebradas, tres empresas que dejaron pa pasajeros estafados, tirados por todos lados,、sí. eh, deudas por todos lados,、uh -huh. juicios que todavía están en, en camino y sin cerrarse, y empleados desocupados. Claro. Esto empezó a cambiar en el gobierno de Néstor Kirchner cuando, producto de todas estas quiebras,、eh, y con un ojo este, bastante vivo del grupo、uh -huh. LAN, de LAN l Airlines, el grupo chileno,、sí. eh, bueno, vio el agujero que se generaba porque a e r o l í n e a s estando en mano s privada, s no era lo que soy. Entonces、eh, ingresa a LAN Argentina. Cubriendo determinados destinos rentables, pero、eh, sí se puso la condición de que tomara parte de, el, de los empleados que habían quedado desocupados con las quiebras de Cider Win, de Dinari y de Lapa.、Uh -huh. Entonces, esto, dentro por, por lo menos del ámbito laboral aerocomercial, empezó a generar un precedente. Hay gente que p u e d e estar de acuerdo o no con lo que se hizo, pero es indudable que. Se preservaron puestos de trabajo. Y después, esto sí ya se potencia definitivamente con, el, con la restatización de aerolíneas argentinas, donde sí ahí, y del 2008 a, a esta parte, lo que sí ahora molesta es que aerolíneas funcionando bien, como t i e n e que funcionar, cumpliendo los índices de puntualidad, porque la seguridad en aerolíneas siempre estuvo bien,、sí. no, fue lo, no pasó con aerolíneas lo que pasó con, con la misma a u s t r a en su momento.、Uh -huh. r e c o r d e m o s también el accidente de aquella azafata cordobesa, si mal no recuerdo. Sí, sí, exacto. Década del 90. Claro, eso era s o e una subsidiaria que había armado Iberia,、uh -huh. controlando Austral, que se llamó Austral Express. Exacto. Ese avión, por mal mantenimiento, se le abre una puerta y la azafata, lamentablemente, bueno, cae por el agujero que había dejado la puerta que se rompió. Increíble. Este, y bueno, volviendo ahora a, a, este, a este modelo que no es neoliberal y que pone, como, este, pone en primer lugar el transporte aéreo como un transporte público、uh -huh. y como una herramienta de, de soberanía y para conectar a los argentinos. Este, bueno, el, el, el, el, el buen funcionamiento de Aerolíneas Argentinas que llega de. Un 65% de, de, del mercado de cabotaje en el año 2008 en manos privadas, al 80% del mercado de cabotaje actualmente en manos del Estado.、Uh -huh. Bueno, obviamente que este, genera dos cosas: primero, que el privado este, no tiene un mercado potencial al cual acceder porque está、eh, ese mercado en, en manos de una empresa estatal. Sí. Y la empresa estatal al privado no le gusta, no、uh -huh. quiere convivir,、uh -huh. se quiere quedar con todo a costa de este,、eh, la conectividad del país.、Uh -huh. eh, algunos no, pero son los menos.、Sí. Y después,、eh, lo que también empieza a suceder es que, por ejemplo,、eh, y si esto ya lo hemos vivido, empiezan a ver que una empresa del Estado se capitaliza, y de esto es de lo cual no se habla. Y en esto yo también soy un poco crítico, este, a veces hasta de este, eh, quienes eh, adherimos a este tipo de, de transporte aéreo en este caso, y, a, y adherimos a un país en donde tiene que haber un Estado presente y fuerte.、Uh -huh. No se difunde este, que los, los activos del Estado están siendo recuperados, y el ejemplo de aerolíneas es uno de ellos. Exactamente. Entonces, el privado, cuando ve que hay activos estatales buenos, que funcionan, que dan servicio y calidad también,、uh -huh. ven ahí la posibilidad de. ¡Uh! Y mira, si me compro esto,、claro. total, los aviones son nuevos, los simuladores también. Entonces, me compro esto, lo negocio dentro de la lógica neoliberal, donde termina comprando por poco lo que vale más.、Uh -huh. Y con la posibilidad de pagarlo a los premios, y cuando se le empieza a romper, se va. Total, vuelve el Estado y después se hace cargo. Exactamente. Entonces, esto yo no puedo asegurar que esté pasando, este, pero que en, en las sombras, este, en algún despacho, en, alguna, en algún estudio de abogados, en algún lugar, o en varios lugares. Es, seguramente se, se piensa, yo de eso no tengo ninguna duda. Ahora lo puedo probar, no, no lo puedo probar. Contale a la gente, como para ver cuál es el resultado de, de toda esta historia: cuál es el presente de Iberia y cuál es el presente de Mata. Mira, el, el presente de Iberia es、eh, bastante similar al, prese, al, al pasado de Aerolíneas、sí. cuando Iberia compró, claro, u n a aerolíneas. aerolíneas claro, Este, qué sé yo, pre-2001, pero,、no, claro, en claro, claro. y... pre pero ya en caída libre. yo te hablo de antes, de Iberia cuando entra acá, entra en el 90. Claro, claro. Una pre-2001, pero ya en caída libre. No todavía, no pues, todavía. porque no, cuando vino Iberia acá, Iberia, ¿qué hace? Trae un par de aviones nuevos、sí. y te hace creer que viene bien la mano.、Uh -huh. este, bueno, a Iberia hoy, que es、eh, parte del mismo grupo empresario. Que British Airways,、eh, British Airways, cuando se asocia con Iberia hace un par de años atrás, eh, eh, bueno, no empezó a cerrarle rutas a Iberia.、Claro. Bueno, ahora sí, ya a partir de, del año pasado, que anuncia un plan de reducción importante para Iberia,、eh, empezó a. a, a A implementar una política de corte absolutamente neoliberal y al día de hoy, por ejemplo, rutas como Johannesburgo, que Iberia tenía llevando carga, s ya no las tiene. O sea que están sufriendo lo mismo que nosotros sufrimos es, de la mano de ellos. Claro, y con, también con este maquillaje en donde de repente dice: bueno, vamos a sacar aviones este, que gastan mucho combustible para traer nuevos aviones. Y de repente、uh -huh. los van a llevar los aviones que, que gasten menos combustible. Ahora. Eh, o, con, o con nuevo confort interior para el pasajero. El pasajero nunca puede ver un vaciamiento.、Uh -huh. este, sí. Y a veces no lo ven ni los propios empleados ¿no? de, la, de la compañía. Por ahí, porque tienen ilusión de que la cosa va a mejorar. Entonces, vos le traes un avión nuevo, le sacaste dos rutas, pero trajiste tres aviones nuevos. Y parece que crecí. i m o Exactamente, tal cual. Bueno, Iberia está viviendo eso. Iberia dejó de, de volar a Berlín, dejó de volar a Ámsterdam, dejó de volar a Grecia, dejó de volar a Turquía,、claro. eh, Y dejó de volar a Montevideo. Este, bueno, ese es el caso que vos este, hablabas de, de, bueno, de cómo está Iberia. ¿Y Don Mata? Don Mata está libre.、Eh, Antonio Mata, recordemos que este, cuando. Re Cuando i n g r e s a acá a la República Argentina, en el año 2001, octubre, el 17 de octubre del 2001, llega Antonio Mata acá, a la República Argentina, como presidente ejecutivo de, del, comi presidente del Comité Ejecutivo de Aerolíneas Argentinas. Él no, no pudo ser presidente de la empresa,、eh, porque él tenía una sentencia firme a seis meses、eh, sí. y un día de prisión. Del, del cual se zafa de la prisión porque termina pagando la fianza.、Sí. Este, eh, esa persona es la que llega acá a este país.、Uh -huh. Y la trajo, entre otros, Patricia b Ulrich. l Muy bien. Que estaba en el día de ayer mirando cómo Ricardo Alfonsín bailaba en la carpa blanca, a Exactamente,、nueva. sí, sí, sí.、Eh, y bueno, entran en a Aerolíneas Argentinas.、Eh, Eh, siendo dueño de AirComet, que fue la empresa que compra aerolíneas, con otros dos más: Gerardo Díaz Ferranz, que hoy está preso、uh -huh. en España, porque es español, por lavado de dinero,、uh -huh. y、eh, otro socio que ya falleció, que es este, Gonzalo Pascual.、Uh -huh. eh, Están e aerolíneas argentinas un tiempo, hace una maniobra donde se calcula que se llevó unos 20 millones de dólares, este, también este, cagando a sus. Socios en España, de AirComet, ¿no?、Uh -huh. eh, cuestión que Mata se termina yendo de, de Aerolíneas Argentinas en 2006,、eh, previo un acuerdo con sus socios, porque tenían que comprarle la parte en AirComet. O sea, como Mata era dueño de AirComet con otros dos, y AirComet era dueño de Aerolíneas, bueno, había que. Eh, eh, o sea, Había que comprarle la parte de Der Comet para que matase fuera de aerolínea,、uh -huh. cosa que hacen. Y、eh, acuerdan una forma de pago que eran tres veces: le pagan el primer pagaré con, un con, un, con unos cheques de, de un banco de inversión portugués.、Uh -huh. Él lo cobra y con eso compra crítica. Claro,、eh, salva crítica de ese desastre. Cuando se queda sin el sojero, la nata y pone los、claro. datos de, de, de las últimas imágenes del naufragio. n o Claro, cuando la nata se le estaba hundiendo el barco, aparece Mata con, con, con algún dinero que había cobrado. Mirá este, que, de... qué socio fuiste a buscar, ¿no? Vos sabés que、eh, yo a Mata y a estos gallegos este, los vengo siguiendo desde que llegaron acá, no porque supiera en su momento que eran delincuentes. Ajá.、Uh -huh. O presuntos delincuentes. Este, uno s、sí、i se sabe qué es. El otro todavía la justicia española no, la, no, no lo ha probado cuando tiene sobradas pruebas para probarlo. Pero、sí. bueno, eso está pendiente: que es Antonio Mata.、Eh, y la única persona que yo conozco que Antonio Mata no estafó o no cagó es a Jorge Lanata.、Uh -huh. Después, hasta sus propios socios españoles. sea, Cagó a todo el jodido sí, a sí. cuanto cristiano tuvo al lado、uh -huh. sí, Antonio Mata. Sí, sí. Bueno, cuestión que Antonio Mata, como le había hecho esta jugada previa a sus socios españoles, sus socios dicen: Bueno, vos nos jodiste, ahora nos sacamos de encima este, a este muerto, le pagamos un pagaré, pero los otros dos no se los pagamos. Cosa que sucedió,、uh -huh. y ahí es cuando se,、eh, Mata se va de crítica.、Claro. Porque se queda sin dinero, no había cobrado los otros dos pagarés que tenía que cobrar. Y se muere el diario. Se muere el diario, se muere su proyecto de Air Pampas, que era una empresa aérea que él quería poner a volar acá, por lo cual también compra el diario en un punto.、Uh -huh. este, arma una campaña en contra de aerolíneas muy importante, año 2009. En agosto, septiembre del año 2009, cuando Mariano Recalde asume. Recién restatizada, el tipo le empieza a tirar piedra desde la vereda. Claro, de... hay un periodo de ALAC y ahí, y después viene,、eh, sí. empieza la gestión Recalde, que es la actual, y ahí, apenas había asumido Mariano Recalde como presidente de la empresa, sacan una tapa en el diario Crítica, en una conferencia de prensa, Ernesto Sanz. Y Gerardo Morales, y el título era、eh, Por este camino, aerolíneas se m u e r e algo por el estilo.、Mm. Cosa que no sucedió, sí, sí. absolutamente todo lo contrario.、Uh -huh. Bueno, Matas finalmente se tiene que ir porque c e i e r r a e l diario dejando el tendal de, de deudas, este, como habitualmente hizo en cada lugar que. por, el, por, el, por todos los lugares por los cuales pasó. Y bueno, y se va, va a España, el tipo sigue teniendo su. Este, es, no es un empresario español súper conocido ni conocido. O sea, en España no lo conoce casi nadie, Antonio Mata. Acá lo que pasa es que al haber estado en aerolíneas era, una,、eh, era como Gardel. Sí, sí, acá llegó como una celebridad, como uno de los empresarios más importantes de aquella España que todavía vivía de, del lujo de, de、claro. ser este, digamos, el nuevo hermanito de. De, de la Unión Europea,、eh, digamos, claro, los que sí eran conocidos este, y muy conocidos, sobre todo, eran sus socios en e i r Comet, n o、uh -huh. Gonzalo Pascual, que hoy es el que está preso, que tiene vínculos con, o los tuvo, ¿no? tuvo vínculos con, muy fuertes con el PP, con,、uh -huh. este, con el rey mismo de España,、uh -huh. eh, pero Antonio Mata no era. Era, era un empresario con, con, con ganas de ser lo que era el otro por ahí. Sí, sí. Este, cuestión que, bueno,、eh, ahora como no está Antonio Mata, como no hay, este, como tampoco e s t á、bueno, los otros dos españoles, uno porque se murió y el otro porque está preso, y porque, la verdad que por, por suerte que no están más.、Uh -huh. Bueno, sí aparecen otros intereses que son estos que contaba、eh, un poco、eh, que ven, ahora ven que la cosa funciona y. Este, y, y pasan dos cosas: me interesa porque la puedo llegar a comprar y no tengo que invertir porque ya invert, invirtió, invirtió el, estado. el Estado, y después porque una empresa estatal, si sigue creciendo, me quita mercado.、Uh -huh. Entonces ataco. Y como ataco, y bueno, puedo atacar a través de un diario como Clarín, este, con, un, con una supuesta causa, pero con una investigación, sí que se viene de. Llevando adelante desde hace bastante tiempo, que es por la presunta irregularidad en la compra de los 20 aviones e m Braera a Brasil.、Sí. Y acá, este, lo, por lo menos lo que yo veo es que este, con esa maniobra se ataca no solamente Argentina y no solamente Austral, se ataca un modelo aerocomercial que en Argentina este, está funcionando y funcionando bien, aún con la. Este, con el déficit que tiene la, la actividad aérea en el mundo, ¿no? Exactamente.、Claro. Eh, y también se ataca a Brasil, porque se está atacando a Embraer. Embraer salió a desmentir estas acusaciones también de parte de los Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos se arroga la capacidad de investigar una empresa brasilera que hace una transacción de Estado a Estado con el Estado argentino en un momento en que Argentina no tenía plata para comprar aviones. Este, y por eso lo pudo comprar con, con Brasil, por cómo se financió esa compra,、uh -huh. y donde también Brasil, porque eso fue en el 2009, tenía una este, situación un tanto compleja, porque producto de la, de la crisis del 2009 y de la pandemia, de, o de lo que casi fue pandemia de gripe A, la actividad aérea se resintió mucho. Y en ese momento, Embraer estaba analizando. La posibilidad de reducir jornada laboral o también de despedir empleados,、uh -huh. porque la baja, le había, la, la baja en la producción de aviones、eh, se le estaba sintiendo. Y, y, y, el, y la operación de los 20 Embraer solucionó dos problemas importantes: uno, el nuestro, que no había dinero fresco para poder este, comprar aviones. Y, Y, y, y bueno, la financiación que se logró es muy importante, porque es una operación de 700 millones de dólares. Y Brasil este, y Embraer en encontraron este, una buena opción como para no reducir personal, no reducir horas de trabajo del personal que no iban a despedir, pero que sí iba, iba a quedar trabajando y por ahí menos horas. Ajá.、Uh -huh. Este, todo eso en un contexto de crisis internacional, no es menor. No, claro que no.、Eh, o、claro no. eso transformó a, a Austral en aquel momento, no sé si lo sigue siendo, en la única empresa aerocomercial del planeta que tenía toda su flota a cero k i l ó m e t r o Y sí, sí. Y con entretenimiento de a bordo, o sea, hoy Austral. Eh, empresa del mismo grupo de aerolíneas, es la única empresa, por lo menos en el país, que opera aviones con entretenimiento de abordo individual.、Claro. Este, LAN tiene algunos aviones con entretenimiento de abordo, pero no es individual, son esas pantallas que bajan Mentira,、claro. de, eh, de, de ahí del buche donde se、Exacto. ponen、eh, los equipajes, los bolsos y las mochilas.、Uh -huh. Pero cada cinco filas o seis filas hay un televisor. En este caso, cada avión y cada ciento de cada fila tiene, tiene la pantalla individual. En el caso de Austral,、uh -huh. y bueno, se atacan esta, este tipo de cosas. Y otro dato también que marca cuál es el, el, el, la, a dónde ha llegado la eficiencia y la mejora en el servicio aerocomercial en la Argentina del 2005 a la fecha es que es la reducción. Eh, de, de accidentes, o sea, el único accidente fatal ha sido el de Sol, del cual se van a cumplir dos años, que está pendiente de resolución、uh -huh. en términos de saber qué es lo que efectivamente pasó. La, la, este, la investigación todavía está abierta. Y, y, y bueno, o sea, en. en, en, este, en del 2001 a para acá. Este, solamente fatal fue este, este accidente, y, y del 90 al 2000 se produjeron la mayor cantidad de accidentes fatales y la, y la mayor cantidad de muertes en la aviación civil argentina. Claro, exactamente. Bueno, Diego, la verdad que un gustazo enorme haber abierto el programa de hoy con mucho del pasado reciente, pero esencialmente con esto que decíamos: la figura de. De cada uno de nosotros poniéndose de pie o intentando este, rearmar la, la Argentina, sacándonos el polvo de los escombros de los hombros y fundamentalmente queriendo intentar quiénes fueron los padres del desastre y cómo están operando ahora en las sombras para contarte que en realidad esto que es un triunfo te lo quiero mostrar como una derrota. Sí, así es, y, y también un. Si querés un índice o un indicador、sí. de que、eh, siguen operando y siguen pensando y siguen accionando, es que esta investigación que este, publica el diario Clarín, este, de, lo publicó el día lunes,、uh -huh. cae en el juez Torres.、Claro. El juez Torres es el mismo que tiene guardadas en un cajón. La investigación por este, lavado de dinero, presuntamente del Grupo Clarín, y por la estafa a los jubilados que el diario Clarín también hizo, o el Grupo Clarín. A través de la SAF y JP. Exactamente, así que cuando se hable de democratizar la justicia, bueno, acá tenemos un ejemplo. ¿no? De esto estamos hablando. De esto estamos hablando. ¿no? Así nomás. Diego, un gran, gran abrazo. Muchas gracias por todos estos minutos de tu tiempo. Y que no sea la última vez que, que lo tenemos por acá en Prohibido Amanecer. No, y cuando quieras, yo no tengo ningún inconveniente, voy ahí. Aterrice y, por acá. Sí, tomamos unos mates sí, y vamos、sí, en vivo. Sí, señor. Un gran, gran abrazo, Diego. Gracias, Gustavo. Lo mismo para vos. Hola, soy Corina de Villa Santa Rita. Carlos de Esparte Villaneda. Estoy muy contenta escuchándolos hablar del programa es repetir los elogios de siempre. Creo que fue. Sabio que mostró que era el sabio. Un beso grande. Vos también podés tener más aire. 5354-6655. El micrófono de los Oyes Oyeses. Aire 750. Se los agradezco. Gracias. c h ¿eh? a u chicos. Te reitero las vías de comunicación de Prohibido Amanecer: 5354-6655. Y también nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. Ya se han sumado a través de Facebook a la noche más larga del Dial, pulgar hacia arriba. Carlita Ruiz, Guillermo Daniel Torres, también están Mirta Freijo, Susana Fabricat. Todos formando parte del prohibido amanecer, madrugada de jueves. Esta es madrugada tanguera. Osvaldo Puliese y d e r u l l e r o a mis compañeros. Aldo p u b l i e s e a mis compañeros. Tiempo de noticias en AM 750 con Jorgelina Roca. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora cero, 50 minutos. Humedad 80%. Temperatura 19 grados, 8 décimas. La presidenta celebró el regreso de investigadores argentinos al país. Cristina Fernández se manifestó de esa manera durante el acto de inauguración de obras de ampliación de una planta modelo en la localidad buonarense de Tortuitas. g u Durante mucho tiempo en la Argentina, el conocimiento, lo universitario, la investigación estuvo disociada de lo económico y de la inversión en las empresas. O sea, de aplicarla concretamente a mejorar los procesos productivos, a darles mayor valor agregado, a descubrir cosas. Hoy, al c r e crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología, al repatriar a casi ya mil argentinos que se habían ido del país por falta de oportunidades, argentinos valiosos, porque en su gran mayoría habían sido educados en las universidades públicas, nacionales y gratuitas, y hoy están retornando al país para devolvernos ese conocimiento y nosotros invirtiendo en numerosos institutos, en numerosos procesos de investigación, para precisamente aplicar ese conocimiento, esa inteligencia argentina para mejorar la p r o t e c c i ó i d a d Y la inversión de todos los argentinos. Más de 4.000 personas víctimas de trata fueron rescatadas desde que se sancionó la ley en 2008. El dato se dio a conocer en una jornada organizada por la jefatura de gabinete de ministros y la Fundación María de los Ángeles, que lidera Susana Trimarco. Además, en el 48% de los casos, el delito se configuró con fines de explotación sexual. <risa> El Vaticano descartó que el Papa visite el, este、eh, año el país. Así lo ratificó el portavoz de la Santa Sede durante un encuentro en Roma con la prensa extranjera. En ese sentido, Federico Lombardi indicó que el único viaje programado para julio es a Río para participar de la Jornada Mundial de la Juventud.、Pilota. River quedó eliminado de la Copa Argentina. Estudiantes de Buenos Aires derrotó por la mínima diferencia e l equipo de Ramón y pasó a los octavos del certamen, donde va a jugar contra Banfield o Juventud Antoniana. El técnico Fabián n a r d o s a se refirió con emoción al resultado que lograron. Lo fuimos a buscar, la verdad que hay que felicitar a estos pibes que siempre creyeron en ello, s que se podía y bueno, mérito de este plantel que, que son unos leones por todo lo que. Lo que se sufre en el ascenso. La verdad que yo siempre digo que los jugadores del ascenso pueden jugar en primera. Y hoy quedó demostrado ante, la verdad, una jerarquía y un, un equipo de, grande de la Argentina. Por su parte, Chichi Sola, el arquero millonario, se mostró dolido por no haber aprovechado la oportunidad que le dio el entrenador. Embocaron de las dos que tuvieron, enbocaron una. Una jugada u n lateral, u nace n lateral y por ahí uno, uno se v a muy triste porque. No es el resultado que v e n i m o s a buscar. Jamás lo subestimamos, siempre intentamos ganar. No se pudo, tuvimos varias ocasiones, creo que, que el palo y el arquero e s t u v o muy bien. Así que nada, s e g u i r trabajando, p e n s a r en el torneo. Y una lástima que no, no, no pudimos pasar. Por ahí estábamos muy ilusionados por esto. Creo que la mayoría de los chicos que jugamos hoy no veníamos jugando. Y bueno,、eh, sirve para aprender,、eh, para sumar experiencia. La verdad que. Que festejen tranquilos, nosotros nos vamos a, a nuestras casas con, con bronca porque no pudimos cumplir el objetivo, pero ahora pensar en, en Quilmes y seguir trabajando. Humedad 80%, temperatura 19 grados, 8 décimas. Jorgelina r o j 750 a v a n z a Derecho a la información. Vení a Tecnópolis a la décima semana argentina por más salud y seguridad en el trabajo. El 25 y 26 de abril, participad de esta gran exposición y sumate los seminarios, paneles, juegos virtuales, simuladores, conferencias y demostraciones. También habrá representaciones teatrales, musicales y las actuaciones de Ignacio Copani y El Choque Urbano. Por más salud y seguridad en el trabajo. Entrada libre y gratuita. No se suspende por lluvia. Más información en www.srt.gov.ar 0800 666 6778 o buscanos en las redes sociales. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. ¿Alguna vez divagaste sentir sin represiones? Que se vayan, que se v a señor Montonero Patricia b u l l r i c h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 La política de precio s y los subsidios de tarifa me tienen podrido hasta cuándo? ¡Señor 1 con Bolivia, drogadizo, grotona! ¡Señor 1 con Bolivia, vergüenza! Memoria liberada. Gustavo Campana, de 0 a 4. Prohibido. a m a n e c e r Ya pasaron 58 minutos del nuevo día. Casi 20 grados a esta altura del partido. La temperatura para capital y alrededores. La visibilidad óptima 10 kilómetros. La humedad del 81%. La máxima prevista para hoy. Poco más. De la temperatura que tenemos en este momento, 20 grados, así que uno puede imaginar que a primera hora de la tarde, seguramente andaremos por encima de esa media. ¿Qué es lo que viene para los próximos días? Buen tiempo hasta el sábado a la tardecita. Ahí tendremos cielo nublado, probabilidad de precipitaciones, vientos moderados del sector este. Etcétera, etcétera. La lluvia va a continuar el domingo por la mañana cuando se prevé una máxima de 23 grados. Nos escribe en Facebook, nos encuentra en Prohibido Amanecer. Rómulo Eduardo Zambrano Martínez, desde Venezuela, compartiendo desde la lejanía las buenas tonadas. De nuestros hermanos latinoamericanos, dice Rómulo. Saludos desde Venezuela. Un gran, gran abrazo a Rómulo que nos escucha desde Mérida, desde Venezuela. Juan Marinaro dice: Ya retiré por Venezuela 370. El CD de Funes El Memorioso, muchas gracias. Les recordamos a todos los que quieran contar con ese CD que condensa en 13 capítulos las temporadas 2011 y 2012 de Funes El Memorioso. Que solamente tienen que ingresar en Facebook, Funes El Memorioso AM750, dejarnos su nombre, su DNI, y después pasar por aquí, por Venezuela 370, por la casa de AM750. La、salida de cada info, la propuesta de hoy es escuchar versiones de la cumparsita. ¿Por qué? Porque Gerardo Hernán Matos Rodríguez, el padre de la criatura, que había nacido en Montevideo el 18 de marzo de 1897, murió un día como hoy, también en la capital uruguaya, pero de 1948. La muy especial versión de Astor Piazola.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 7075. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. ¡Prohibido! Amanecer. En AM750. En la etapa del suplemento deportivo de esta madrugada conviven cuatro datos: la victoria de Vélez en el Parque Independencia, la victoria de Vélez entre Nules e 1-0, a 0, octavos de Copa partido de ida, las dos derrotas de Grandes por la Copa Argentina, la derrota de Racing, la derrota de River y la clasificación de De la Argentina, estamos hablando del Sub 17 para jugar el próximo Mundial de la especialidad. Después de tantas noticias complicadas que venían de la mano de los fracasos juveniles, el Sub 17 metió a nuestro país en el Mundial de Emiratos. Vía Facebook, una muy buena noticia porque nos comunicamos con Lucho Respeto, un pianista de larga data en la historia de, del tango contemporáneo. Y, y Mensaje va, mensaje viene. Estamos viendo de armar algo para los próximos días, donde Lucho va a llegar aquí seguramente con, con su teclado para hacer música en vivo para todos ustedes. Llegará con. Algunos de los cantantes que forman parte de su actual espectáculo, así que tendremos una noche a todo tango, pero con tango en vivo de la mano de, de Lucho Roqueto. Lucho, te estamos esperando. ¿eh? Hace exactamente 156 años se inauguraba el primer teatro Colón con una puesta de la traviata. Los planos pertenecían al ingeniero Carlos Pellegrini, el padre del futuro presidente de la nación. Y el edificio se levantó frente a la Plaza de Mayo, donde hoy está el Banco de la Nación Argentina. Hasta allí funcionó el Colón、eh, hasta 1888. Después vino la mudanza a, a su actual morada. Entonces dijimos: para festejar estos. 156 años que nos separan de la apertura del viejo Teatro Colón. Vamos a, a buscar en el archivo aquel material que grabó la orquesta estable del de Colón con la dirección de José Carli, haciendo música de Astor Piazzola: La muerte del Ángel. Ahí estaba la orquesta estable del Teatro Colón, con la dirección de uno de los hombres que mejor entendió esto de amoldar música ciudadana, pero con formaciones de, de música clásica: José Carli. José c a r l Muerte del Ángel, Piazzola. Y cómo unir a través de esto también algo que siempre estuvo en la cabeza de Piazzola, que era ser algo más que un b a n d o n e o n i s t a Esa locura que lo asaltó en la década del 50, que lo llevó a Francia a estudiar con la Boulanger y que, en definitiva, lo devolvió a Buenos Aires cuando su profesora, después de entender que allí no había un concertista, que ahí no había un pianista, que ahí había un tipo que intentaba hacer lo que él no era, le dijo un día: ¿Usted qué tocaba en Buenos Aires?、Eh, el tango. Casi con vergüenza, ¿no? Ah, sí, sí, sí, tango, tango. ¿Y qué, qué instrumento utilizaba?、Eh, bandoneón. Bandoneón, sí, alguna vez escuché el bandoneón.、Eh, ¿Podría tocarme en el piano algo de, de lo que usted haya escrito, de, de algún tango que, que le pertenezca? Sí, sí, claro. Hasta a h o r a arrancó y la Boulanger le dijo, a mitad del tema, ¿eh? Vuelva a Buenos Aires. Ese es su lugar. Y ahí pegó la vuelta y arrancó la segunda mitad de la carrera de Astor. Así que no dejamos de, de unir sus sueños y su realidad en esto de escuchar su música a través de la orquesta estable del Teatro Colón. Muerte del Ángel. <música> Desde el Principado Nerúdico de Buenos Aires. Pero cae la hora de la venganza y te amo. AM750. Más voces. Más aire. Nos siguen escribiendo los oyentes de Funes El Memorioso recién. Violeta Lechaga nos deja su nombre, su, su DNI, y nosotros ya le estamos contestando que a partir de mañana por la mañana pueden pasar por Venezuela 370, la casa de m 7 5 0 a llevarse este CD que reúne en 13 programas el espíritu de más de 50 emisiones de f u n e s El Memorioso. Entre, mil, entre 2011 y 2012. Así que,、eh, Violeta, podés pasar a partir de mañana por la mañana a, a buscar tu, tu CD. Estamos la semana próxima、eh, con el cuarto capítulo de la temporada 2013. Esta semana, este, este sábado por la noche a las 23, con el cuarto capítulo de Funes El Memorioso, que va a tener、eh, dos ejes centrales.、Eh, uno será. Luis Barrionuevo y el otro serán las cumbres latinoamericanas a través de la historia y que pasó a partir de Mar del Plata 2005. Esto es prohibido amanecer cuando ya pasó una hora 16 minutos del nuevo día. A la madrugada tanguera de la noche más larga del d i a l llega Rubén Juárez. どうしても、今とは、この時期に、この時期に、この時期に、この時期に、この時期に、この時期に、この時期に、この時期に、この時期に、この時期に、この時期に、この時期に、この時期に、この時期に、この時期に、この時期に、この時期に、この時期に、この時期に、この パーソーに飛び込まれた時のことは、たくさんの言葉がかかるのです。 después v e う d r á el olvido う一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、も a r 度、もう一度、もう一度、もう一度、も a 一度、もう一 r もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一 a もう一度、もう一度、もう一度、e う一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一 a もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、も e 一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう Se hará un dolor de soledad y gritaré para vivir. como si huyera del recuerdo, e n arrepentimiento para poder morir. Todo retorna del recuerdo. カンションヘとペダソスケアンスケアンスケアンスケアンスケアンスケアンスケアンスケアンスケアンスケアンスケアン d ケアンスケアンスケアンスケアンス o アンスケアンスケアンスケアンスケアンスケアンスケアンスケアンスケアンスケアン el アンスケアンスケアンスケアンスケアンスケ e ンスケアンスケアンスケアンスケアンスケアン e d アンスケアンスケアンスケ c ンスケアンス r u b é n Juárez y de Mansi y Gutiérrez, después, seguramente vos tenés al cuarteto del Tata Cedrón haciendo a Raúl González Tunión. Amoldando algunas cosas de Juan g e l m a n otras de Julio Cortázar. Pero es bastante raro escucharlo al Tata haciendo los clásicos del tango argentino. Bueno, vamos a, a sacar de los archivos olvidados grabaciones que van entre el 78 y el 80. Fueron hechas en París. Y todas tienen que ver con los viejos clásicos del tango argentino. La mayoría, por supuesto, con la voz del Tata en primer plano, pero también también, aparecen instrumentales. Así que este es realmente un, un trabajo de, de arqueología del Tata de colección, porque lo vas a escuchar. Primero con un, con un registro bárbaro de finales de los 70, con un Tata、eh, muy maduro, pero a su vez manejando perfectamente los tiempos de esa cadencia que le dan el acompañamiento de, de sus guitarras, haciendo esos clásicos. Algunos de ellos, sobre todo el repertorio g a r d e l i a n o parece hecho a, a la medida del Tata. Arrancamos con. Arraba el amargo de Gardel y le pela. Arraba l amargo metido en mi vida. o モラコンテナディーンナマンディーショントゥソンブラストゥアンミスオーラーシンスウェニョトゥノチェセンシャーラスデミコンブラゾーンコモイラミーラードノゥゥノゥゥノゥゥゥノゥゥゥゥゥ a ゥゥゥゥゥゥゥゥゥ l ゥ s igual que a una cruz. r リコンシートア・ラバネロ a ネルソール・ストレイヤーデトパティオケケ e ロトドトドセイ・イルミナウォンド q u ジャ・ウォルブエイジャ・ウォルブエイジャイミジャ・マ a ドエイジャ・マッドエイジャ・ e ッ v e イジ e マッドエイ i ャ・マッドエイジャ・マッ selvas están en flor para quererte como una nube que pasa. 磯茂の悲しみは、磯茂の悲しみは、磯茂の悲しみは、磯茂の悲しみは、磯茂の悲しみは、 私の思い出は、私の思い出は、私の思い出は、私のい出は、私の思い出は、私の思い出は、私の思い出は、私の思い出は、私の思い出は、私の思い出は、私の思い出は、私の思い出は、私の思い出は、私の思い出は、私の思い出は、私の思い出は、私の思い出は、私の思い出は、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 Mis e n s u e o s e v a se van, o v u e l v e más. El cuarteto Cedrón y Arrabal Amargo, grabado en París en 1978. También grabado en la capital francesa, pero dos años después, a fuego lento, de Horacio s a l g a n Primero a Rabal Amargo, después a Fuego Lento. Primera tanda de clásicos de la mano del cuarteto Cedrón. Cosas de tango en 750. ¿Vos querés saber cómo se hace u n cantor de tangos? Y qué sé yo, es nato. Si no, yo hubiera hecho cantores a quienes ni tienen oído ni para escuchar el timbre de la puerta de la calle. Eso sí. Los que nacen con condiciones después necesitan dos cosas: suerte y ganas de seguir aprendiendo.、No sé si、Roberto Goyeniche. s c e n i e Cosas de tango en 750 El Estado argentino sigue estimulando la capacitación de profesionales en áreas estratégicas para el desarrollo del país. Participa de la convocatoria Becar 2013 y sé uno de los mil profesionales argentinos becados para estudiar y aportar tu conocimiento al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la producción nacional. Becar te ofrece la posibilidad de realizar maestrías en ciencia y tecnología en las mejores universidades de Estados Unidos, Francia e Italia o realizar cursos de estancias cortas en Brasil y Corea del Sur. Ingresá en www.jgm.gov.ar e informate sobre las convocatorias abiertas y las que se encuentran próximas a abrir. Que tu crecimiento individual sea un logro colectivo. Becas de formación en el exterior en ciencia y tecnología. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Mesía. Más boca, más legítima pasión. Este sábado, más juega boca. Boca Estudiantes de La Plata. Vamos por la recuperación. La, la previa desde las 50. Son boca, porque esto es boca en AM750. Aire. Una hora treinta minutos que ya han pasado del nuevo día. Si vos querés saber cuándo va a terminar la madrugada del Congreso, y realmente tenemos data de todos los colores. cuatro, cinco, seis de la mañana. Otros hablan de las ocho de la mañana en virtud de, de los oradores que no, no se bajan de la lista, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que tenés que saber es que todavía se, se discute. En realidad no se discute. Lo que se hace ya en el recinto se discutió en comisión. Lo que se hace en el recinto es que cada uno de los que exponen en función de dejar un precedente político lo hagan. Frente a cámara y ante todos los micrófonos. Mientras tanto, se sigue este, escuchando las posturas de los distintos bloques sobre esta iniciativa que promueve la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura a través del voto popular y que, de b e ser aprobado con las modificaciones, atención, porque este es el dato fundamental de las últimas 24 horas, con las modificaciones que se acordaron en comisión, será girada en revisión al, al Senado. Y además, también están en juego los proyectos de regulación de las medidas cautelares y la creación de tres nuevas cámaras de casación. Que estos dos últimos datos, una vez aprobados, directamente serían convertidos en ley. Así que todavía para que esto tenga final, faltan unos cuantos oradores. En el marco de una jornada que al respecto dejó muy sola a Carrió. Después de aquello del supuesto pacto entre Cristina Fernández de k i r c h n e r y el titular de la corte, Ricardo Lorenzetti, toda la, la oposición, todo el arco opositor, la dejó muy sola, acarrió después, de después de esta denuncia, la dejó ahí en el borde de, de, del precipicio, le dijo: Si querés seguir, seguís solita.、Eh, la corte fue realmente muy clara. En el día de hoy, cuando aclararon que no se trató de una decisión de, de Lorenzetti, sino que fundamentalmente fue una decisión que había tomado todo el cuerpo de apuntarle al Congreso de la Nación este, las modificaciones que entendía debían hacerse, fundamentalmente con el manejo del presupuesto de, del Poder Judicial. Así que, bueno, más o menos por ahí tenés una noche que por ahora es la noche donde reinan los oradores. Y donde todos nosotros, todos nosotros estamos esperando el desenlace a través de la votación final. La orquesta lloró el último tango. Te ajustaste nerviosa el antifaz y saliste conmigo de aquel baile, más alegre y más rubia que el champagne. ¿Cómo se llama mi tierro dormido? Te pregunté y abriendo tú los ojos, con los labios sonriendo, respondiste a mí. Me llaman Melenita de Oro. Y vieras por la vida estoy, t a n sola. r e c u e r d a parecida que temblaba. Con ganas de llorar tu primer beso. Y ya mentía tu boca la pintada. Melenita de Oro, oh tus labios me han engañado. e s o た創造した創造 p i n t a d o 造した創造した o 造した創造した創造した創 e した創造した創造 o た o 造した創造した創造した創造した創造し n 創造した創造した創造した創造した創造した創造 n た創造した創造した創造した創造した創造した創造した創造した創造した創造した Como u n あ mancha rubia, tu ausente cabecita, 族の家族の家族の家族の家族の家 o の家族の e 族の家族の家族の e 族の家族 a 家 Más a l e g r 家 y más rubia que el c h a m p の家族の家族の家族の no の家族の家族の家族の家族の i 族の家 m の家族の家族 a 家族の家族の家族の家族の家族の家族の Todavía están frescos de otra cita. Si se ve que recién los has pintado, apágame s a l u z cierra la puerta. No quiero verte más, mujer o d i a d a d é j a m e solo con mi pena. No quiero verte más. Vuelve mañana, m e l e n i n Melenita de Oro, t no rías que estás mintiendo, no rías que estás mintiendo, que anoche lloro tu corazón. Floreal Ruiz con la orquesta de Rotundo, Melenita de Oro. Hoy en Canciones Prestadas trajimos aquel histórico registro de 1991 de Baglietto Vitale Postales de este lado del mundo. Cuando estos dos, que venían del palo del rock, dijeron: ¿y por qué no hacer con arreglos a la medida de tu piano y de mi voz un poquito de folclore y un poquito de tango? Así salió mi longa sentimental de Piana y m a n s y de Postales de este lado del mundo. ただいまのことはあなたはあなた r あなたはあなたはあなたはあなたはあな p は r なたはあ a たはあなたはあなたはあなたはあ n たはあなたはあな n はあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたは バオンパーキャラティムシュバオンパデシャティアンバオンパオリダー agravios ポッケザティ perdon ェ Tal vez ノロセパンニュカ Tal vez ノロポタスクレェ Tal vez テフォーケリサベメティラドンテュピエス ¿Cómo quedó desencuentro? Que por supuesto necesita de otro clima, necesita de un baglieto profundo, de un baglieto mucho más ligado a cosas como Mirta de Regreso. Des desencuentro: Troilo y Cátulo Castillo, pero en el formato baglieto vitale. Estás desorientado y no sabes. ¿Qué trole hay que tomar para seguir? Y en ese desencuentro con la fe, e q u i e r e s cruzar el mar y no podés? La araña que salvaste te pico, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que v a Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. que Desencuentro, si hasta Dios está lejano, sangrás por dentro. Todo es cruento, todo es vil, en un corso a contramano. Un g r u p i t e r a n v i o Jesús, no te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. よろしくお願いしま Por eso en tu total, el m u d total al fracaso de vivir y el tiro del final te va a salir. Desencuentro. Va t g l i e t t o Vitale haciendo a Troilo y a Cátulo Castillo. De aquellas postales de este lado del mundo de 1991. Planetas. Júpiter. Lleva su nombre en honor al dios supremo de la mitología romana. Júpiter es el señor del cielo y el trueno. Es el más grande de todos los planetas, con una superficie mil veces superior a la de la Tierra. Posee anillos que lo rodean, aunque no son visibles a la distancia. Satélites: Posee 16 satélites, cuatro de ellos descubiertos por Galileo en 1610. Posición: Quinto planeta del sistema solar. Temperatura: Menos 120 grados centígrados. Superficie: Es un planeta gaseoso, con una composición semejante a la del Sol, formada por hidrógeno, helio y pequeñas cantidades de amonía, cometano, vapor de agua y otros compuestos. Tarda 11,86 años en dar la vuelta alrededor del Sol. Júpiter. Planetas. El firmamento está en 750. Una hora cuarenta tres y minutos, que ya han pasado de este jueves veinticinco de abril de dos m i La trece. l temperatura para capital y alrededores dieciocho nueve. La visibilidad óptima diez kilómetros. La humedad es del s e s Está n nueve ciento. t a y e por prevista para hoy una máxima de veintiocho. Para mañana veintisiete. Para el sábado veintiséis. Para el domingo 23. Ahora, desde la tarde-noche del sábado hasta el mediodía del domingo, parece que va a haber que andar con paraguas por capital y alrededores. ¿Mm? la tarde-noche del sábado, la cosa con vientos moderados del sector este comienza a tener que ver con una lluvia que preocupa y mucho a algunos sectores de capital federal. Para lucirse, de Astor por la orquesta de Osvaldo Fresedo. o v a l d o Fresedo en la madrugada tanguera de Prohibido Amanecer, haciendo para lucirse de Astor Piazola. En el minuto a minuto de la vigilia parlamentaria, podríamos ir agendando que quedan cerca de 20 oradores inscriptos, más allá de que todavía. Pueden b a j a r h a c i algunos, a ceder su posición en función de que ya su,、eh, su posición política ya fue expuesta por otros compañeros, cosa s que suele n suceder en estos este, maratónicos encuentros parlamentarios. La cosa va para muy, muy, muy largo. En historias de un día como hoy, vamos a recordar a un tipo. ...que Nació el 25 de abril de 1929, que cantaba muy bien y que grabó muy poco. Un barítono de tono、eh, intimista, de muy buen fraseo, que、eh, cantó con las orquestas de s a z o n e de Gobi, de Ángel D'Agostino y también con la orquesta de Horacio s a l g a n Estamos hablando de Ángel Díaz. Del Paya. Él había recibido ese, ese apodo porque era el de su padre, el de Luis, que fue payador en su juventud en boliches de Parque Patricios, de Pompeya, de Buedo. Realmente era un cantante excepcional, de un registro,、eh, insisto, a tono con su fraseo, que solía hacer a medio tono. Muchas de las obras que pasaron por sus manos y que realmente fueron absolutamente emblemáticas. Pero grabó tan poco que fue casi una, una estrella fugaz. Murió el 11 de diciembre de 1998 y lo vamos a recordar a través de No p l a c é de NP, esa grabación de la orquesta de s a r g á n del año 51 después de las noticias.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 Presidencia de la Nación. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora una 50 minutos. Humedad 82%. Temperatura 18 grados, nueve décimas. Continúa el debate en diputados. A más de 12 horas de haber comenzado la sesión en la Cámara Baja, avanza la discusión sobre la reforma judicial entre el oficialismo y la oposición. Se estima que la definición llegaría a las 5 de la mañana, faltando todavía el testimonio de más de 20 diputados. De la Unión Cívica Radical nos vienen a hablar de ética y moral. Cuando el senador estrella que tiene en Sanz acaba de decir los últimos días. Que prefiere que este gobierno le vaya mal, le vaya mal económicamente a una costa de la gente y del pueblo que v a m o s a a sufrir. Esa es la ética la moral de la cual nos vienen a hablar. Hace poquitos días, un amigo fue a la marcha de jueves pasado para ver cómo era, qué decían. Y sabe que me dijo que después de ver estar en esa marcha, sentía que esas cacerolas y esas ollas tenían olor a guiso de gorila. El Senado dio el visto bueno a un texto modificado sobre fertilización asistida. La iniciativa fue aprobada en general y volverá a diputados para un nuevo debate. El oficialismo propuso los cambios para incluir que el programa debe recibir partidas del presupuesto nacional y se impuso en la votación con varios artículos modificados por 37 contra 26. Patria Grande. El presidente de Venezuela garantizó estabilidad laboral absoluta. Nicolás Maduro se expresó de esa manera con una llamada telefónica que interrumpió en una conferencia de sindicalistas oficialistas que acusaban a la oposición de una campaña de denuncias contra el gobierno. En ese sentido, recordó que la ley organizada. La gestión orgánica De trabajo fue sancionada durante la gestión de Hugo Chávez y constituye una conquista en el sector laboral.、Pilota. Vélez se puso en ventaja en Rosario. En la ida de los octavos de la Libertadores, los dirigidos por el Tigre Gareca le ganaron por la mínima diferencia a Nioles. La revancha será en Liniers el 8 de mayo. El arquero visitante Sebastián Sosa logró mantener el cero cuando su equipo se quedó con uno menos por la expulsión de Fabián c u b e r a Contento, más que n a d a porque se logra un triunfo en una cancha difícil. Un rival que plantea buen fútbol, el igual que Vélez, creo que se dio un lindo partido de vuelta. De repente, con un hombre más, ellos se vinieron arriba y, bueno, por suerte, pudimos bancar bien. Sabíamos de que iban a venir a atacar, a meter gente en ataque y también sabíamos que íbamos a tener las nuestras. Así que, que bueno, era importante ser contundentes como lo fuimos. Creo que no tuvimos muchas chances claras de gol, pero de repente, por el momento, mantuvimos la pelota. Es verdad que ellos tuvieron muchas chances, pero creo que en líneas generales hay un partido muy parejo. Ya sabes, está más que abierta. Sabemos que, bueno, que este es el camino a seguir. Creo que los muchachos hicieron un gran esfuerzo hoy y, y, y, bueno, son es muy b u e n o Humedad 82%, temperatura 18 grados nueve décimas. Jorgelina Roca. 750 avanza. Derecho a la información. Les contaba antes del info quién era Ángel Díaz, el paya. Bueno, vamos a escucharlo con este No Placé, con este NP, grabado en 1951 con la orquesta de s a r g á n a h í ahí en la rebelión de las máquinas. Nos apareció la orquesta del Teatro Colón haciendo a, a Piazola. Ahora sí, vamos con este No Place, que también le da título a una banda de rock de la plata, y esto no es casual, porque lo de NP y lo de No Place tiene que ver con aquellos caballos que, que nunca alcanzan ni el segundo ni el tercer puesto. Este, así que es una denominación, un mote bien turfístico, y a lo largo del tiempo ha servido no solamente para. Bautizar aquel tango de Rivero y de los diácono, sino también para darle hoy nombre a una banda de rock platense. No placé, NP, año 51, la orquesta de s a l g a n la voz del Paya Díaz. テーブル、目、パセー、e ナテンポラダ、アルミン a ー r トゥパタ、テ a ブ a ウナマンタ、ナヴァ、ヤタ、ポリジェ、デルボス、レロジェ、ナヴェラ、フロンテ、ラパティダ、パノエラ、ナヴァ、ヨノセ、キ e l ダミエド、シュウ、フィステ、ボス、ウォル、ロ ordinaria. entraste medio prendida. エジオン・ラモン・ラモン・ラモン・ラモン・ラモン・ラモン・ラ d ン・ラ o ン・ラモン・ラン・ラモン・ラモン・ラモン・ラモ d e モン・ラモン・ラモン・ラモン・ラモン・ララモン・ラモラモン・ラモン・ラ a ン・ラモン・ララモン・ラモラモン・ラモン・ララモン・ラモラモン・ラモン・ラモン・ラモン・ラモラモン・ラモン・ラモン・ラモン・ラモ a ラモ r Pero si a l g u n diga e s o te vuelvo a ver a n o t a d Yo me juego la manada porque soy buen perdedor. Ahí estaba el Paya haciendo NP con la orquesta de Salgán, grabación de 1951. Esta noche en la salida de Cada Info estamos. Reversionando una y otra vez a la cumparsita, y esto tiene que ver con el aniversario de la muerte de Gerardo Matos Rodríguez en Montevideo el 25 de abril de 1948. Y acá vale la pena aclarar o contar、eh, esta parte de la historia que tiene que ver con la música de la cumparsita, porque Gerardo Matos Rodríguez la escribió para una. Comparsa de carnaval de estudiantes de medicina. Bien. Ahora, hubo dos hombres que tomaron ese envase y le agregaron letra. De estas dos versiones, vamos a primero a recordar la de Celedonio Flores, que metió aquello de por qué canto así en la métrica que le ofrecía. El trabajo de Gerardo Matos Rodríguez. Julio Sosa, solamente acompañado por el bandoneón de Leopoldo Federico. ¿Por qué canto así? de Celedonio Flores, metido en el envase de la c u m p a r s i t a Pido permiso, señores. Este tango habla por mí. Y mi voz entre sus sones dirá, dirá, ¿por qué canto así? Porque cuando pibe, porque cuando pibe me acunaba en tangos la canción materna para llamar el sueño, y escuché el resongo de los bandoneones. Bajo el emparrado de m i p a t i o v i e j o porque vi el desfile de las inclemencias con mis pobres ojos llorosos y abiertos. Y en la triste pieza de mis buenos viejos cantó la pobreza su canción de i n v i e r n o Y yo me hice en tangos, me fui modelando en barro, en miseria. En las amarguras que da la pobreza, en llantos de madre, en la rebeldía del que es fuerte y tiene que cruzar los brazos cuando el hambre viene. Y yo me hice en tango, porque el tango es macho, porque el tango es fuerte, tiene olor a vida, tiene gusto a muerte. Porque quise mucho, y porque me engañaron, y pasé la vida masticando sueños. Porque soy un árbol que nunca dio frutos, porque soy un perro que no tiene dueño, porque tengo odios que nunca los digo. o porque cuando r q u e i Porque cuando quiero, me desangro en besos. Porque quise mucho y no me han querido. Por eso c a n t o t a n t r i s t e Por eso. Vamos al otro capítulo de esta historia: a esto de meterle letra a la comparsita. En 1916, Matos Rodríguez escribió esta, esta comparsa para los estudiantes de medicina. Que iban a salir por las calles de Montevideo en pleno carnaval. El tipo se fue a vivir muchos años después a París. Era el año 24, 25, cuando en un boliche fue a escuchar a un grupo que llegaba desde Buenos Aires para tocar algunos tangos. Y ahí se encontró con que don Pascual Conturci había tomado. Esa partitura, como si se tratara de un anónimo popular, y le había puesto letra. Se pusieron en contacto, compartieron la autoría, y dejó de ser un anónimo popular con letra. Y a partir de ahí, cuando escuchás el Si Supieras, tiene que ver con la letra de Contursi y la histórica partitura de Gerardo m a t o Rodríguez, la versión de Miguel Montero. a う á s de mí Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme. Nadie quiere consolarme en mi aflicción. Desde el día que te fuiste, siento angustias en mi pecho. De si、sí, mi vida. やにえんそうでないままやなあそばぽらべんたな、このとえたば 私の家の家の家の家の家の家の Lo siempre te recuerdo con el cariño santo que tuve para vos. Hízos en todas partes pedazos de mi vida, esa ilusión querida que nunca olvidaré. Esta madrugada, a la salida de Cada Info, estamos con versiones de la comparsita ante un nuevo aniversario de la muerte de Gerardo Matos Rodríguez. En esta ocasión arrancamos con Julio Sosa y aquellas glosas de Celedonio, ¿por qué canto así? Y después el Si supieras que fue o que llegó para completar esta segunda parte de esta historia tan particular. De cómo dos autores, en el segundo caso Pascual Conturci, tomaron el envase y le metieron letra. La versión de Miguel Montero. Abriendo libros. Oscar Wilde, El fantasma de c a n t e r v i l l e 1887. Cuando Mr. Giria Motis, ministro de los Estados Unidos de América, compró c a n t e r v i l l e Chase, todo el mundo le dijo que cometía una gran locura. Porque la finca estaba embrujada. Hasta el mismo Lord Canterville, como hombre de la más escrupulosa honradez, se creyó en el deber de participárselo a Mr. i s t e Otis cuando llegaron a discutir las condiciones. Oscar Wilde, El fantasma de Canterville, 1887. Comienzos de libros para que te quedes con las ganas, en 750. Dos horas siete minutos que ya pasaron del nuevo día. Te recuerdo, la máxima para hoy está prevista en 28, para mañana 27, sábado 26, pero con lluvias a partir de la tarde, domingo 23, con lluvias por la mañana. t r o y l o Goyeneche llegan a la madrugada tanguera de l prohibido amanecer. Lo que vos te mereces. No te esperaba, perdóname la franqueza. Porque desde que te fuiste no pensaba verte más. Y hoy que honras con tu presencia la miseria de esta tierra, la sorpresa del encuentro, la p o d e s imaginar. Perdóname, no me di cuenta casi ni te doy la mano. Si quieres quedarte un rato sin ninguna pretensión. Poco tengo pa' ofrecerte. No s a b e s cómo he quedado, si estoy dando lo que gano, a pa pagar mi m é t i d o Y vos estoy seguro que h a b r a s q e d a d o buena, y que te dio vergüenza esperar en el morir. Ya no andarás por el peal, v o l e al hambre y a la pena tu vida. Noche y día será un solo petí. Me alegra que hayas vuelto después de todo un año. Con ese vestidito que yo te regalé, tu lujo, tus alhajas, que hubieran hecho daño. Qué bien que te has portado v o l v i e n d o como hoy. q u e tenés? Estás llorando, no te pongas de ese modo. Si no vas a consolarme, contenerme con pasión, no fue solo por tu culpa, que he perdido todo, todo. Es que entonces yo tenía un notario corazón. n q u e decís? Que te engañaron con un mundo de promesas.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 じゃあ、もう一う一度、もう一度、 Qué bien que te has b o r t a d o volviendo como ayer. Las películas que pintaron una época. 1983. La República Perdida. A la madrugada del 24 de marzo de 1976. Isabel Perón salió en helicóptero de la Casa de Gobierno después de una jornada cargada de versiones. En lugar de ser llevada a la residencia de Olivos, la Presidenta fue trasladada en calidad de detenida al Aeroparque Metropolitano. El golpe militar había estallado. Director Miguel Pérez, Género Documental. Tema. El film está realizado a partir del montaje de imágenes históricas de archivo y dedicado a seguir la evolución política argentina desde el golpe de Estado de 1930, que derrocó a Hipólito y r i g o y e n hasta la última pérdida de la democracia en 1976. Comentario. Primer film de Miguel Pérez, un reconocido montajista del cine argentino que se transformó en un estruendoso éxito comercial. En lo que mucho tuvo que ver el contexto histórico en el que se estrenó, a meses del retorno democrático en 1983. La lección que queda es que sólo la unión nacional basada en la verdad y la justicia podrá devolvernos la salud. Lo que perdimos, lo perdimos todos. Lo que debemos recuperar, sólo entre todos podremos hacerlo. Una vez que hayamos logrado exorcizar a los demonios del miedo, del odio y del autoritarismo. Dos horas, trece minutos que ya han pasado del nuevo día. Tiempo de ir a mensajes que se van apilando en el 5354. 6655 Sí, hola, te estoy llamando de La Plata.、Eh, yo me llamo por los CDs del programa Funes El Memorioso. Quiero los audios del 2011 y 2012 de este programa. Este, bueno, mi nombre es Estela de la Cuadra y me DNI 5 millones 262 256. Entiendo que son los datos que hay que dejar. Y yo podría pasar la semana que viene a retirarlos. Gracias a vos, Estela. Por supuesto, a partir de mañana ya tendrás aquí en Venezuela 370 ese CD con los 13 capítulos que resumen el espíritu de más de 60 programas de estas dos últimas temporadas. Muchas gracias. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Mira, yo estuve dos días ahí cambiando, andando,、eh, revisando todos los canales de uno para el otro, de acá para allá. Este realmente son patéticos, patéticos. Y hoy vi en uno de los canales, vi tanto que a todos fotografiados, todos juntos. Yo, yo digo, esta mujer que estaba orgullosa, dijo que había que hacer bajar el 13% a los jubilados y ahora está hablando de, de inconstitucionalidad. Y, y más inconstitucionalidad que eso que hizo. No tienen n o m b r e no tienen vergüenza, no tienen memoria. Yo creo que ellos perdieron la memoria, no la gente. Me parece que ellos han perdido la memoria de lo que han hecho. A mí lo que me impresionó es al ver al diputado Río y realmente se tenían que haber sentido avergonzados todas esas sinvergüenzas que están ahí. un Un señor que tendría que estar muerto por el, el, el sentido que está todo su cuerpo y que esté participando y que esté apoyando, es increíble, realmente les ha dado una lección a todos esos que están ahí, sinvergüenza, ladrones, de todo, no sé más qué d e c i r e s Pero hoy, lo, hoy los vi a todos. Y digo, qué cínicos que son, Dios nos libre de no g u a r d l e Verlos en, en cualquier lista, hay que escapar, hay que escapar. Mira, no tengo palabras, ¿eh? hoy me quedé sin palabras. Bueno, estoy escuchando los tangos, muy linda la programación. Yo soy Mercedes de Lanús, o sea, la suegra de Alejandro González. Mucha suerte para todo 2013. Suerte. Y vamos, Riquelme, todavía. Muy bien, muy bien. Gracias a todos los mensajes que van llegando o vía Facebook a Prohibido Amanecer o a través del 5354-6655. ¿Alguna vez dijimos que nos sonaba como el piano más yacero de la historia del Tango? En realidad, el piano de s a l g a n es un piano todoterreno, pero que siempre conserva el sonido s a l g a n haga lo que haga, siempre hay un sonido s a l g a n dando vueltas. Así que lo trajimos haciendo tango, milonga, malambo, en ese dúo de pianos con Dante Amicarelli que quedó en el registro del año 70-71, y haciendo bossa nova. Así que vamos a gozar de este piano todoterreno, de este piano, el piano más yacero de la historia del tango, arrancando con La Llamó s i l b a n d o 1952, la orquesta de Salgán. <risa> La、llamó a l silbando el piano de Salgán, la orquesta de Salgán, la partitura de Bracio Salgán. Vamos a, a ver cómo milonguea el piano de Salgán. Mano Brava, registro del 64. Vamos al tercer capítulo de este piano Todoterreno. Primero, tango, después milonga. Vamos ahora a ver cómo se las arregla con el malambo. Malambo de las campanas. La autoría de este tema es del propio s a l g a n y de Dante a m i c a r e l l i Grabado en 1970. ...el malambo De las campanas y el piano de Horacio Salgan. Cuarto capítulo de este piano todoterreno para escucharlo en una de las facetas más desconocidas, por lo menos a través del disco, porque si uno recuerda alguna de esas noches en la Watt Jamaica donde ese piano yaceaba, hacía bossa nova, hacía cualquiera de los ritmos que tenían que ver Con, con su corazón, con su alma y que escapaban al repertorio tanguero, seguramente aquellos habitantes de La Noche Porteña lo recuerdan. El ensueño de Bahía, bossa nova, dúo de pianos. De un lado salgan, del otro lado el maestro Amicarelli, Dante Amicarelli. Registro del 71. Cuatro muestras de la versatilidad del piano de Horacio Salgán. Primero la llamó Silbando, después una Milonga, mano brava, después Malambo de las Campanas y finalmente un Bosa Nova, El Ensueño de Bahía. El piano más yacero de la historia del tango argentino al servicio de cualquier partitura. Síganme los buenos, en Twitter 750 en Twitter. Twitter.com barra AM 750 750 en Twitter Twitter.com barra Radio AM 750 Más aire. El página 12 de hoy ya está en la calle, por supuesto, con el resumen de la jornada y. Sin esperar el resultado de la votación, porque es absolutamente improbable que, por encima de que e s t i v e n los cierres o que estén preparando una segunda edición, puedan alcanzar este, la posibilidad concreta de, de poder contar con ese resultado. Desde ya,、eh, si hay un, un número positivo tanto para la, para la nación como para Clarín, Por supuesto que habrá a media mañana una segunda o una tercera edición o lo que sea. Pero rescato un par de notas que realmente van marcando no solamente el ritmo de la discusión, sino fundamentalmente de las discusiones futuras. ¿no? Porque si uno、eh, se engancha de alguna de las cosas que dice Mario Weinfeld en un maratón con muchos gritos, se va a encontrar con que allí hay muchos guiños. De las discusiones futuras en el marco de un año electoral que va a estar cruzado por las elecciones de medio turno. Weinfeld dice en el página 12 de esta madrugada que las acusaciones opositoras tuvieron en el Parlamento el tono subido y agorero de las jornadas más fogosas de los últimos tiempos. Claro que quien rompió todas las marcas fue la diputada Elisa Carrió, quien. Cuasi universalizó su capacidad de batalla. Demonizó al gobierno, como es de rigor, pero amplió el círculo infernal al presidente de la corte Ricardo Lorenzetti. También vituperó a muchos de sus pares legisladores o dirigentes políticos, incluyendo a ex aliados muy recientes. l i t a acudió a un clásico de su repertorio, el alegato sobre contubarnio. Lo blanco inesperado. De la diatriba fue el titular de la corte, Ricardo Lorenzetti. Los otros seis supremos no quedaron del todo exentos, pues la diputada le imploró a Dios que ellos no fueran parte del acuerdo espurio entre Lorenzetti y la presidenta. Una suerte de presunción, de culpabilidad, sólo redimible si la corte sentencia conforme a los deseos de la diputada. Decidiendo un puñado de inconstitucionalidades. En la madre de todas las batallas, el expediente Clarín, y en las demandas que, como todo indica, van a sobrevenir contra los proyectos de reforma judicial. Carrillo entonces estableció un criterio interpretativo apriorístico y no garantista. Una sentencia que le agrade p r o b a r í a honestidad de los jueces supremos, y una en contra demostraría su condición de corruptos. Son parámetros neorrepublicanos para manejar la independencia del Poder Judicial por la que tantos hoy vociferan. La nota de t a p a está firmada por Irina Hauser y por Seba a b r e v a y a el reñidero. En medio del debate por la reforma judicial, Lisa Carrió desató el z a i n e t e entre los opositores. Para acusar al presidente de la corte y a los radicales, especialmente a Gil La Vedra, a macristas y a excompañeros de pactar cajas secretamente con el gobierno. La corte en pleno se encolumnó con Lorenzetti. A la madrugada tanguera de prohibido amanecer llega Alberto Morán. E、amante どうやら、いわゆる、いわゆる、いわゆる、いわゆる、いわゆる、いわゆる、いわゆる、いわゆる、いわゆ c o わゆる、いわゆる、いわゆる、いわゆる、いわゆる、いわ a る、いわゆる、いわゆる、いわゆる、いわゆる、いわゆる、いわゆる、いわゆる、いわゆ e いわゆ m いわゆる、いわゆる、いわゆる、いわゆる、い ただ、私の家族は、私の家族は、私の家族は、私の家族は、私の家族は、私の家族は、私の家族は、私の家族は、私の家族は、私の家族は、私の家族は、私の家族は、私の家族は、私の家族は、私の家族は、私の家族は、私の家族 Surgen de aquellos días, ronda flotando por el cuarto tu f i g u r a y luego r i é n d o te detiene de junto a mí para besarme con tu boca mentirosa, con tu boca misteriosa, tus labios de carmín, hasta que me sorprende al fin la madrugada. よいしんどい。 マリポーサー、pretendes ケレリア、ラシェーレコミ e カ、ロンダー、フロト、パート、a ゥ、フィグ、ラミ、ワゴ、リエンドテディレクンド、アミ、アラベサーメコン、トゥ、ボカ、メンテロサー、トゥ、ボカ、ミステリオサー、トゥ、de carmín. Hasta que me sorprendió al fin la madrugada,、El、loco de cansancio y sin dormir. Alberto Morani de Cadícamo, desvelo. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero, hasta las cuatro, prohibido amanecer. En AM 750. Nuevo AM750 n adelanto del mini recital de esta noche. A partir de las 3:30, todo Ernesto Bafa. Esto que viene ahora es del cuarteto del 75. Escuchad qué nombres: Roberto Pancera en piano, Ubaldo de l i o en guitarra y Rafael del Baño en contrabajo. De Cadica m o i c o v i á n どうした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 El micrófono de los oyentes, oyentes. Aire 750. Se los agradezco. Gracias. c h ¿eh? a u chicos. Quizás el periodista más importante a la hora de seguir desde la prensa gráfica a la iglesia católica sea, sin duda, Washington Oranga. Estamos hablando del hombre que desde las páginas. De página 12, desde, hace, desde su creación, si yo mal no recuerdo, desde finales de la década del 80, viene siguiendo paso a paso los movimientos de la Iglesia Católica en la República Argentina y, por supuesto, en el resto del planeta. La nota del día de hoy es: Francisco tiene la pelota y, por supuesto, analiza este encuentro tan breve como significativo. De Estela de Carloto con Bergoglio. Dice Washington: Las abuelas, a través de Estela de Carloto, le pidieron a Francisco que contribuya a la recuperación de los nietos desaparecidos, abriendo aquellos archivos del Vaticano y de la Iglesia en la Argentina que pueden aportar datos en ese sentido para el esclarecimiento de las desapariciones forzadas. El Papa dijo: Cuenten conmigo, estoy a disposición de ustedes. El intercambio, escueto, sencillo, en el marco de la audiencia general de los miércoles en Roma, estuvo acompañado de la carta circunstanciada que las abuelas entregaron a Francisco y que seguramente merecerá en días más una contestación formal de la Santa Sede. Quizás en esa respuesta pueda valorarse en mejor medida cuál es la disposición de la Iglesia. Ahora en su máximo nivel institucional, para contribuir de manera decidida al esclarecimiento de los trágicos hechos que ocurrieron en la Argentina durante la dictadura. Si efectivamente lo pedido se concreta, lo que se haga no servirá para borrar las complicidades institucionales ya demostradas entre la jerarquía de la Iglesia Católica, la local y la vaticana, y los parsoneros de la dictadura, pero. Estará indicando que existe un cambio de rumbo, una modificación en la actitud de la jerarquía eclesiástica sobre este tema. Hasta el momento, nada está dicho acerca de la actitud que Francisco tomará respecto del pedido muy concreto que formularon las abuelas. Existió el gesto. En primer lugar, aceptar rápidamente recibir a la delegación a partir del pedido hecho. Mediante los buenos oficios del embajador argentino ante la Santa Sede, Juan Pablo Cafiero. Bergoglio no es un improvisado en la política de los gestos. Por eso es importante advertir que dio prioridad a la delegación argentina, que haya demostrado la mayor cordialidad con las abuelas y que además buscó complicidades en el breve diálogo aludiendo a encuentros anteriores y reconociendo personalmente a cada uno de los visitantes. También lo hizo con Juan c a b a n d i e Los gestos son mensajes, importantes en sí mismos, aunque requieren siempre la posterior confirmación y ratificación a través de los hechos. Ayer, dice Washington, Uranga, en página 12, se abrió una nueva puerta para el esclarecimiento de los crímenes del terrorismo de Estado en la Argentina. La Iglesia, ahora, A través de su máxima autoridad universal, tiene la posibilidad de producir acciones que muestren su compromiso con los derechos humanos, la justicia y la democracia. Francisco, que es un hombre futbolero, sabe que la pelota está de su lado y ahora solo cabe esperar. Cuando ya pasaron dos horas cuarenta y siete del nuevo día, segunda tanda de clásicos a través del cuarteto Cedrón. Esto es parte de lo que grabaron en París entre el 78 y el 80. Y este tema, puntualmente, pobre gallo Bataraz, parece hecho a la medida del tata Cedrón. Esto es de carísimo, de Astor por la orquesta estable del Colón. Dentro de un ratito pagamos la promesa y vamos con el tata. Estamos festejando los 156 años que nos separan del de primer Teatro Colón, aquel que fue levantado frente a la Casa de Gobierno en la esquina que hoy ocupa el Banco de la Nación. Y estamos con música de Astor Piazola, z l pero a través de la orquesta estable del Teatro Colón que dirigía el maestro José c a r r i Son registros de finales de los 80, principios de los 90. Y bien vale, con ritmo de tango, cantarle el feliz cumpleaños a aquel Teatro Colón que fuera ideado por el ingeniero Pellegrini, el padre del que después fue presidente de la Nación. Tiempo de noticias en AM 750 con Jorgelina Roca. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora 2,50 minutos. Humedad 82%, temperatura 18 grados 9 décimas. Reiteramos, diputados, todavía debate la reforma judicial. Se estima que la primera votación sería recién después de las 4 y media de la mañana. La Unión Transviarios Automotor anunció un paro a nivel nacional para el próximo lunes. El gremio adoptó esa decisión luego de la suspensión sin aviso de la audiencia prevista, donde se iba a firmar un nuevo acuerdo salarial para los choferes de corta y media distancia. Cabe destacar que la reunión fue pospuesta para mañana viernes. Murió el testigo clave en el caso o c a n de l a m s trata de Roberto Aníbal, que fue decisivo para la detención de alguno de los involucrados en el crimen de la menor. Durante la madrugada había sufrido gravísimas heridas por el estallido que se produjo en su casa debido a un escape de gas, según determinaron las pericias policiales. Hoy se conocerá la sentencia en el juicio a María Julia Alzogaray. Será ante el tribunal número 6 de la capital a cargo del debate en el que se investigan los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. Previamente, los magistrados darán a la acusada la posibilidad de decir sus últimas palabras. Deportes. Maravilla Martínez prometió que el sábado habrá n o c o u t el campeón mediano del Consejo de Boxeo, p a l p i t ó de esa manera la pelea con el británico Martin Murray en Vélez, evento q e Que va a convocar a unas 40 mil personas. Maravilla también prometió que el duelo se va a definir en el séptimo round en adelante. s muchachos? ¿Tenemos、locos? Sí, no, estoy estoy estas semanas á b Trabajé a nocaut, nocaut? puta madre, preparado nunca. d de de o no, mejor ocho que Duro, durísimo, o d u r como salvaje, como siempre. Me dejé una vida en cada entrenamiento. Que me duele la rodilla, por supuesto que me duele. Que tengo el tobillo operado y tengo seis huesos limados en el tobillo, por supuesto que los tengo. Y que me rompí un codo y que me rompí la mano, el otro codo. También, y un hombro también. ¿Por qué no? Y la cabeza mía debe estar un poco loca también. Pero estoy de puta madre para darles el mejor espectáculo este próximo sábado, ¿saben? Este fin de semana estoy mejor que nunca para ganar por nocao. Estoy mejor que nunca. Trabajé más que en todas las peleas anteriores porque la motivación mía es extrema, es superlativa. No a cualquiera y no todos los días se le brinda a uno la oportunidad de, de subirse a un ring en el país de uno donde uno ya comienza a ser profeta en su propia tierra. Va a ser una pelea que se va a definir del séptimo salto en adelante, como diría el grandísimo Roberto Mano de Piedra. Después del octavo hablamos. Humedad 82%, temperatura 18 grados nueve décimas. Jorgelina Roca. 750 avanza. avanza. Derecho a la información. Vamos con la promesa que habíamos hecho antes del Info. Segundo capítulo de Clásicos por el Cuarteto Cedrón. Y yo les decía que Pobre Gallo Bataraz parece hecho a la medida. Del Tata, grabado en París en Gallo Batarás, se te está abriendo el pellejo. 「やりパーダー」「ん consejo」「コモディセルテンコンタッ」「ポケスタセンクレイビエゴ」「ポブレガヨウごあった」 な a か。 もうご覧のペルー。いわば、まず、た どこかでドミノが出てきて、やったら、まとまったら、そろそろ見たいときに、とまったら、とまったら、とまったら、とまったら、とまったら、とまったら、とまったら、とまったら、とまったら、とまったら、とまったら、とまったら、とまったら、とまったら、とまったら、とま ガシー、ラプラタ、ワンダバン、メディオン、トリストン、エントリー、リュー、リュー、メピカ e ー、ラプラタ、t モ、ディシ a ンド、パトロン、ヤサベ、シアンダ、シンプラタ。 よかった。 Estaba el Tata haciendo pobre gallo bataraz de José Ricardo y Adolfo g e r s c h e l Pedacito de cielo, donde se juntan tres de aquella dinastía de Zárate Campana: Francini, h s t a m p o n i y Homero Espósito.、Eh, también es un, una partitura que parece hecha a la medida del Tata Cedrón, acompañado por sus guitarras en aquellas grabaciones del 78 y el 80.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 イオランカプリオデイ i o レジンドソブーンエスオスヨランモスロドイオスヨランモスロドイオスヨランモスロドイオスヨランモスロドイ Se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado terribles, malvados. Dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y aún recuerdo un toque tu que t u t r a v i e s o Después de aquel beso robado al azar. Tal vez se apagó con la brisa. Tu cálida risa, tu linda. Tal vez escapó a tus ojeras la verja, la hiedra y el viejo b a l c ó n Tus ojos de azúcar quemada tenían distancias doradas al sol, y hoy quieres hallar como entonces la reja de v e r ó n s e temblando un día amor. Clásicos del tango argentino versión Cuarteto Cedrón. Primero Pobre Gallo Bataraz y después Pedacito de Cielo. A la salida de cada info, estamos con versiones de La Cumparcita. Aprovechando que se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Matos Rodríguez, lo estamos recordando al padre de la criatura y también a todos aquellos que han tomado esa partitura. Y la han recreado. Dentro de las versiones instrumentales, hoy tuvimos la de Astor. Vamos ahora con la de Mariano Mores.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 Dice página 12: el plan nuclear argentino que espió a Estados Unidos. Documentos del Archivo de Seguridad Nacional a los que tuvo acceso el diario revelaron que la cúpula militar estaba decidida a desarrollar un ciclo de combustible nuclear. Washington temió que se produjeran armas nucleares. Indica la nota que documentos desclasificados del Archivo de Seguridad Nacional. De Estados Unidos, a los que tuvo acceso en forma exclusiva, página 12, revelaron que la Argentina, al igual que Brasil, estaba decidida a desarrollar un ciclo de combustible nuclear independiente con la capacidad de reprocesar plutonio y enriquecer uranio durante la última dictadura. Como Brasil, Argentina fue uno de los pocos países de América Latina. ...que Se negaron a firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear. Así, las actividades nucleares en este país fueron sometidas a una rutina de control profundo para ver si estaba involucrado en algo que sugiriera un interés en la capacidad armamentista. Las agencias de inteligencia norteamericana siguieron de cerca los desarrollos, pero las perspectivas cambiaron como la política interna argentina. Preparada después del conflicto entre Argentina y Gran Bretaña por Malvinas, En el que Washington le dio una mano a Londres, la evaluación profesaba una gran incertidumbre sobre las intenciones nucleares de nuestro país. Sugiere página que mientras emocionalmente el gobierno argentino estaba interesado en la opción armamentista, había reducido la capacidad para cumplir ese deseo. Sin embargo, de forma correcta o incorrecta, El personal de inteligencia asumió que la cúpula militar había reservado cuidadosamente la opción de desarrollar armas nucleares. Por lo tanto, si la Comisión Nacional de Energía Atómica decidía implementar la opción, tenía dos rutas posibles para obtener el plutonio: el desvío de combustible usado de un reactor protegido o el desvío de combustible usado de un reactor no protegido que estaba funcionando. Parte De estos documentos desclasificados que se van sumando día tras día. La semana pasada, muchos publicados por Tiempo Argentino. En este caso, publicado por Página 12: El Plan Nuclear que Espió Estados Unidos. Más Baglietto Vitale en Canciones Prestadas. En esta madrugada tanguera en Prohibido Amanecer y de Postales de este lado del mundo, trabajo del 91, arrancamos por Naranjo en Flor. アワボンダー、エマスフレカールリオ、ナランコンフ lor、エンサ calle de スティカレーパィダデジン、ペダソデイ。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 ただいまやかにかかるはずはただいまやかにかかるはただいまやかにかかるはただいまやかにかかるはただいまやかにかかるはただいまやかにかかるはただいまやかにかかるはただいまやかにかかるはただいまやかにかかるはただいまやかにかかるはただいまやかにかかかるはただいまやかにかか ちゃんと dolor、dolor vieja b o l e a canción de e s i n a con un pedazo de vida、naranjo en flor. primero hay que s い b e r sufrir después amar después p a r 人間の尊 a 人間の尊い人 andar sin pensamiento p 間 r 尊い人間の尊い人間の尊い人間の尊い人間の尊い人間の尊い人 a の尊い人間の尊い人間の尊い人 s の尊い人間の尊い人間の尊い人間の尊い人間の尊い人間の尊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 Donde Baglietto y Vitale hacían mucho tango y mucho folclore. Primero, los hermanos e x p ó s i t o Naranjo en Flor. Y ahora, de Cobián y Cadícamo, la versión de este dúo parido por el rock haciendo nostalgias. Y aquí vengo para eso A b o r r a の antiguos besos の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の s の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛 Esta cruel preocupación 愛の愛の r o por los 愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛 a 愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の e の愛の愛の愛 悲しい悲しい悲しい悲い悲しい よろいよ。 よらみあんま u t a, a n t o c h o sola y triste en esta noche、noche negra y sin estrellas si。 もう一度、私の夢を見つのは、私を見つけたのは、の夢を見つけたのは、私の夢を見つけたのは、私の夢を見つけたのは、私の夢を見つ i たのは、私の夢を見つけたのは、私の夢を見つたのは、私の夢を見つけ私を見つたのは、私の夢を見つ フレーズティアデセンティアデセンティアデセンティアデセンティアデセンティアデセンティアデセンテ バイエ t ト vitale Primero en Naranjo en Flor y después su versión de Nostalgias. Seguramente vos lo c o n o c e s y mucho porque es uno de los mentores, es el guitarrista y básicamente el letrista de, de La Chicana junto a, a la sola. Pero cuando dijo, bueno, voy a hacer mi, mi carrera solista, mi propio espacio, dijimos, es uno de esos tipos que han hecho y, y que siguen haciendo, claro, tangos siglo XXI con un sello muy particular. Estamos hablando, claro, de Nacho Stoll y vamos a, a recordar tres temas de la calle del desengaño, su trabajo solista. Los dos primeros tienen que ver con su autoría. Y después vamos a ir a una versión de un, de un clásico. No es posible un mundo mejor con árbitros bomberos. Un temazo de Jorge Pandelucos. Bailando a ciegas. Arrancamos con tangos del siglo XXI y Nacho Astol. Pasto de un hambriento rebaño de topadoras, solo falta que te a p l a q e n las casitas de la coma en tus míticos solares, los fantasmas africanos. Silenciosos escucharon las promesas de su amor. e l l era alta como el sol del mediodía, su cara sobresalía con la luz de un girasol. Por las veredas rebotaba l e é どうか、どうか、どうか、どうか、どうか、どうか、どうか、どうか、どうか、どうか、どうか、どうか、どうか、どうか、どうか、どうか、どうか、どうか、どうか、うか、どうか、どうか、ど なんだかん d かん n かん c かんだかんだかんだか a だかんだかんだかんだ s んだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだか s だかんだかん 見える王たち、conquistados los, is conqu los profetas del sol。ella era alta como el sol del medio día。su cara sobresalía con la luz de un girasol。por las veredas rebotaba l e Los callejones a l u m b r a b a 家族の家族の voz Era la magia de mi vida su belleza Y un traidor en mi cabeza c o n の i 族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の r 族の家族の家族の家族の家族の家 a の家族の家族の家 a の家族の家族 v 家族の家族の家族 a 家族の家族の家族の家族の a 族の家族の家 v の家族の Bailando a ciegas. Tango siglo XXI con Nacho Stoll, de su trabajo La calle del desengaño. Arrancamos con Bailando a ciegas, seguimos con Caja de huesos. La versión de Nacho Stoll de No es posible un mundo mejor con árbitros bomberos. Si no la conoces, te la recomiendo. Pero es un clásico de los tangos, sobre todo de los tangos siglo XXI, emparentados, ligados en matrimonio con la pasión futbolera. <música> No sé si las luces del estadio lo cegaron en el c o r n e r señor juez, o si fue el back central que lo tapó justo en el momento cumbre. Pero vinimos de tan lejos, señor juez, con banderas en las manos. que No ponga triste el corazón, señor juez. No fue penal, y le juro, desde acá donde yo estoy, desde atrás del alambrado, lo vimos todo muy claro. s í se tiró, no lo tocaron. パフェリットセ ブラジルのブラジルのブラジルのブラジルのブラジルのブラジルのブラジルのブラジルのブラジルのブラジルのブラジルのブラジルのブラジルのブラジルのブラジルのブラジルのブラジルのブラジルのブラジルのブラジルのブラジルのブラジルのブラジルのブラジルのブラジルのブラジルのブラジルのブラジルのブラジルのブラジルの よく言うの分 s んない。よく言うの分かんない。 Cerramos con este viejo clásico de la guardia hereje. Este paseo por la calle del desengaño. Primero bailando a ciegas, después caja de huesos, y cerramos con No es posible un mundo mejor con árbitros bomberos. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Seguimos festejando los 156 años que nos separan de la construcción del primer Teatro Colón, ese que estaba frente a la Casa de Gobierno en el edificio que hoy ocupa el Banco de la Nación Argentina. Y lo estamos haciendo en la madrugada de hoy con versiones de la Orquesta Estable del Colón, aquella que dirigía el maestro José Carlí, haciendo tangos de Astor Piazola. Adiós, Nonino. Adiós, Nonino, por la orquesta estable del Teatro Colón que dirigía el maestro José Carlé. Desde la oligoautarquía Fontana Rosera de Buenos Aires. Había unos primos míos que jamás decían malas palabras, que a veces iban a mi casa y decían, vamos a jugar al tío Berto. AL750. Más voces. Entonces iban, se escondían en una habitación y puteaban. Más aire. Mensajes que siguen llegando al 53546655. Gloria Garricotera de Sarandí, querido Gustavo Campana, Jorge Lina Roca, querido equipo. Excelente el programa. Quiero decirles que, aunque no ya me los escucho todas las madrugadas, soy una fiel oyente de ustedes. Un gran abrazo y que tengan muy buen programa, como siempre. Sí, quería decir, ¿no se le podrá conseguir un novio a esa c a r r i l o A ver si se tranquiliza un poco. Claro que va a ser medio difícil, ¿no?、Eh, bueno, los saludo atentamente. Luis de Valentín Alcina. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos los que se comunican al 5354-6655 o nos encuentran en Facebook a través de Prohibido Amanecer. Y ahora sí, arrancamos con todo Ernesto Bafa. Primero vamos a ir a una grabación de 1984. Y escuchá qué formación, porque esta es una constante que fuimos planteando durante toda la noche en cada adelanto del mini recital. Porque cada formación que armaba, cuarteto, quinto e d i o r q u e s t a realmente son verdaderas s elecciones. Si en algo Bafa no le d erra, es e n encontrar. Laderos que tengan la misma sensibilidad musical que él. Escucha el piano de Berlingeri, el contrabajo de Domingo Diani, la guitarra eléctrica de Ubaldo de Lío y el bajo de Gabriel de Lío. Y de Bafa, qué chaparrón. Qué chaparrón. Ernesto Baffa, grabación de 1984. l l e v a n mis oídos la música más maravillosa. Se quedan c i n guita para ver a todos esos f a l o p e r o s degenerados. Pues no, se equivocaron. ¿Cómo quiero los 750? ¿Es la CT50? Degenerado. s e s d a que la preferida siempre acá, ¿eh? La, la, la, la, la, la, la, la, e a la, la, la, la, la, Vos también podés tener más aire. 5354-6655. El micrófono de los oyentes. o y Aire s i 750. ¡Felicidades! Me gustó lo de Baglietto, este, naranjo en flor. Y bueno. Al Tata Cedrón, yo lo conocí en, con, en la radio de las madres, porque de, anteriormente yo no lo conocía. Sé que es una persona que tuvo que huir del país y todo eso, pero no lo conocía. Y este tango que acabas de pasar ahora, sí que lo conozco porque lo pasaba、eh, este Ricardo h o r v a r Vos lo debes de conocer porque había trabajado con Aliberti. Y yo a él lo he escuchado dos o tres años seguidos. Hasta ahora que bueno, ahora hasta una vez por semana nada más. Bueno, chao, hasta mañana. Chao, hasta mañana. Y gracias por, por estar siempre, por estar cada noche del otro lado. Ernesto Bafa, bandoneonista de fuste, es del 32, del 20 de agosto del 32, nació en Rosario. Y si tenemos que resumir por todas las orquestas por las que anduvo. Tenemos que arrancar por la de Stamponi a fines de la década del 40, a principios de la década del 50 en la de s a l g a n y ese anclaje tan particular que tuvo entre el 59 y principios de la década del 70, siendo uno de los principales fuelles de la orquesta de Aníbal Troilo. Los Mareados, la versión de Bafa con el cuarteto de 1975, con Pancera en el piano, con Ubaldo de Lío en guitarra y Rafael del Baño en contrabajo. Codito de oro de Bafa y de Lío.